Atención, ya mismo la recibimos y le damos las buenas tardes y las gracias, Jessica. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes también por invitarnos. Gracias, César. Gracias, gracias. gracias además por ser la voz que nos permite este, bueno, enterarnos e interiorizarnos de una nueva campaña, en este caso de prevención de la violencia de género, que encaran las, eh, las organizaciones sociales en la provincia de La Pampa. Digo, las organizaciones sociales. No hay ningún lugar, Césica, de nuestra sociedad que esté exenta de violencia de género. Así que toda todo tipo de campaña va a ser bien recibido siempre en el dial de la comunitaria. Sí, ni hablar, sí, sí. Estamos armando una campaña ya este año, que fue un proyecto que se presentó en Punto Cultura de parte de la Biblioteca Popular Milena Gómez y participan diferentes organizaciones y también colaboran distintas instituciones de, de, de, de, de, de nuestra sociedad. Y bueno, sí, ahí estamos y ahora queremos, lo que vamos, eh, lo que estamos haciendo es, es hacer una convocatoria para crear una red eh, de, de municipios y de medios con perspectiva de género que, eh, que serían eh, aquellos eh, municipios en donde podamos eh, realizar nuestros conversatorios y eso de la campaña y los medios de comunicación eh, que presenten, o sea, que puedan, que compartan nuestros spots y eso de la campaña que en la que se realiza material multiformato de diferentes temáticas que son seleccionadas por las organizaciones sociales. Muy bien. Eh, la, la campaña específicamente, eh, eh, Jessica, ¿cuándo cuando comienza? ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo está pensado que vaya a funcionar y en qué lugares se va a ir eh, se va a ir pudiendo observar esta actividad? Mira, la campaña ya comenzó eh, en febrero, hicimos el primer tema, que era la abolición de la, de la prostitución, pero ahora estamos terminando este eh, todo el material eh, el material de la campaña para ir reproduciendo en diferentes medios. Eh, terminamos el spot para radios, el video para, para televisión y redes, eh, también tenemos eh, realizamos un mural en estos meses, también acá en el barrio Mandela, eh, de la campaña. Este, bueno, y también hicimos stickers, eh, eh, y eso fuimos de, eh, distribuyendo en distintos lugares de la ciudad. Eh, la campaña ya comenzó, y en este momento estamos agregando diferentes medios de comunicación, más allá de los que ya participan en la campaña, que obviamente está Radio Quermes, el canal de la cooperativa, eh, también está la 34 de 25 de mayo, este, así que eh, son varios medios los que están en la campaña. Así que estos medios eh, eh, estarían reproduciendo nuestro material y aparte la idea es sumar más medios de comunicación y municipalidades para seguir haciendo las charlas. Sí. Ya realizamos una charla en Oliburu, otra en Anguil y también en Santa Rosa, diferentes de charlas. Bueno, el primer tema de la campaña fue abolición de la prostitución y el segundo tema eh, fue diversidad sexual. Y bueno, el tema de diversidad sexual todavía no tenemos el material terminado, pero sí todo lo del primer tema. Muy bien. Estos materiales eh, se pueden eh, bajar desde la, desde la página web de la biblioteca eh, gómez-rumel.org, se pueden manejar estos, estos materiales de la campaña de prevención. Muy bien, yo mientras estamos conversando lo estoy compartiendo en mi red social Facebook, Jessica, que es la que usamos los viejos este y, y les viejes este, para que eh, quede a un solo clic de, de disponibilidad para quienes nos están escuchando. Eh, por supuesto que la campaña ya viene haciendo su run run, ha tenido el acompañamiento, cosechó algunos algunas cofundadoras y cofundadores a la pasada entre este, legisladores provinciales, el Conse Consejo Deliberante de Santa Rosa, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, también la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la Cooperativa este y algunas otras entidades intermedias. Jessica, la, la idea es que eh, tienen un hay un plazo para la elaboración de estos materiales que todavía están sin hacer. Este Y, y otra, otra que te quería preguntar antes de que se me vaya es si va a haber antes de fin de año algún nuevo conversatorio alguna obra de teatro o algo por el estilo mira eh, no, ahora ya terminamos los conversatorios de diversidad sexual y también los dos temas serían este, eh, abolición de la prostitución y diversidad sexual que ya se terminaron con eso con esos conversatorios Eh, lo que estamos haciendo es procesando el material. No, cada, cada cada, spot, y eso es una temporal, se puede pasar en cualquier momento. Claro. Entonces, a medida que se van sumando los medios, vamos a ir dándoles los diferentes spots de la campaña para que se vayan eh, reproduciendo. La idea es llegar a los 22 departamentos de la provincia, o sea, que, que esto tenga una discusión en todos los departamentos, bueno, y hacer una red, ¿no?, Que de municipios, y de la idea de los municipios, para sumarse, tendrían que pagar los gastos, Que, que tiene la campaña como para ir a hacer algún conversatorio al municipio o algo a distintos municipios de la, de la provincia, y en caso de los medios de comunicación lo que tienen que hacer es pasar nuestros spots, ya sea de, de radio, de TV o de redes, o sea, en los distintos medios... En los distintos medios, entre ellos, por supuesto, está Radio Kermés. Esperamos, por supuesto, que le llegue a todos los medios posibles en nuestra provincia, como dijiste, a los 22 departamentos. Y, por supuesto, aunque esta campaña esté completa, realizada, casi en, en el 100%, siempre va a quedar laburo por hacer. Una parte de la campaña es este, la, la cara o la faceta abogada bolicionista Jessica, te pido, por favor, que le cuentes a las personas que nos están escuchando por qué el abolicionismo de la, de la prostitución eh, defiende, o mejor dicho, ataca la, la versión de que la prostitución puede ser laburo. ¿Nos contás? Sí, no, la prostitución eh, se plantea como eh, una de las violencias de género, es una violencia de género, porque eh, la mayor parte de las personas que son prostituidas... Son feminizadas también el 90% de eh, la colectiva trans eh, eh, está en situación de prostitución, o sea, porque es el único el único eh, lugar donde son aceptadas, no consiguen trabajo. Y entonces, eh, bueno, se ve a la prostitución es una violencia de género, eh, no es un trabajo. Eh, entonces, eh, se plantea desde ese lugar que las personas que están en situación de prostitución en este momento tendrían que ser. Eh, Eh, el Estado tendría que darles un trabajo digno y están en situación de vulnerabilidad, no son personas que están con un trabajo, no es un trabajo, es una explotación, es una violencia de género. Muy bien. Eso es lo que plantea el abolicionismo. Esa es la razón por la que siempre estaremos en campaña para erradicar la prostitución. Césica, te estamos sumamente agradecidas por este ratito y queremos seguir contando lo que pasa con la campaña de prevención de violencia de género. Gracias, Césica. ¿eh? Bueno, muchas gracias, acá estoy con Enzo estoy con la Meji